Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de febrero del 2016. Gracias por recibirnos en sus hogares. Vamos a contarles a ustedes las noticias más destacadas. Corporación Azucarera Central Romana sigue desalojando familias en República Dominicana. En Venezuela, escasez de medicamentos se agrava cada minuto. En El Salvador, organizaciones sociales que conforman la Alianza Social están exigiendo que se investigue el partido ARENA. No me han parado apuntándome. Me... En Alera, contacto sur. Usted hace la noticia. Iniciamos la emisión del Contacto Sur con una noticia de último minuto. Un cable de la agencia prensa latina está confirmando en este momento que el Papa Francisco se reunirá con el un alto representante de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, Kirill, en La Habana, Cuba. Este diálogo ocurrirá este 12 de febrero, en el aeropuerto internacional José Martí, capital de Cuba, especialmente durante la escala que el Papa Francisco hará en su viaje hacia México. Es la noticia confirmada, una reunión de mucha importancia entre el Papa Francisco y el alto representante de la Iglesia Ortodoxa Rusia en La Habana, cuba seguimos con más noticias y vamos a república Domin usted se imagina por un momento estar a, a, en la madrugada y está cayendo un palo de agua y llegan unas personas y lo desalojan violentamente de su casa pues esto ha ocurrido en república dominicana la importante corporación a internacional central romana sigue desalojando a familias en este país en Santa Cruz, provincia del Seibo, una de las zonas más pobres, la central romana desalojó de forma violenta familias en medio de la madrugada y en medio de un aguacero. Vamos a tener detalles de esta información, ya que al menos también la red de las organizaciones sin techo del lugar ha iniciado una campaña contra la injusticia que ha desarrollado esta empresa central romana. Vamos con yomelia Astacio de Radio Seibo. Saludos compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. En Santa Cruz, municipio cabecera del Ceibo, una de las provincias más pobres de República Dominicana, un grupo de ciudadanos sufre el peso del poder económico de parte de una reconocida empresa cañera conocida como el Central Romana. Hace alrededor de ocho meses, unas 60 familias desamparadas ocuparon un territorio baldío que solía ser un camino vecinal localizado en Villa Guerrero, lugar de donde el pasado 6 de enero agentes del Central Romana los desalojaron brutalmente en medio de la madrugada, bajo una lluvia y sin autorización del Ministerio Público. Escuchemos a una de las afectadas, quien entre lágrimas habla de la situación. Por bueno, una causa, que sí, señores, eso no es de Central Romano, no es de Mejía. Y si todavía no es de ustedes, ¿por qué ustedes esperaron tanto para hacernos ese daño? Sabiendo que nosotros somos gente que no tenemos ni siquiera a veces con qué comer. Yo le hago también un llamado a la ¿sí? Por favor, aquí es de nosotros. Ante eso, Miguel Ángel Bullón, miembro de ALER, se solidariza y brinda todo su apoyo teniendo en cuenta que una prioridad en la LER es contribuir al buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas en toda América Latina y el Caribe. No vamos a ir con violencia, pero el sueño que tenemos es que de aquí al menos de la provincia, nosotros les vamos a desalojar a ellos, porque no se puede hacer lo que ellos han hecho. Pero los vamos a desalojar con documentos y con papeles, no a las 3 de la mañana, como ocurrió. En el momento que, que vuelvan a, a querer desalojar cualquier otra casa, Radio Seibo va a estar ahí y van a tener que desalojar a Radio Seibo porque el, el, todo el equipo de Radio Seibo va a estar allá vamos a luchar para que todo eso que les fue quitado, les sea devuelto y como usted decía que el 70% de la Tierra no es nuestra, eso es cierto Y nuestra gran pobreza es que no tenemos tierra, pues vamos a conseguir esa tierra. Motivados por esto, la Asociación de Ceibanos Sin Techos, en conjunto con la emisora Radio seibo inician una campaña para que a esas familias se les haga justicia. Cada lunes nosotros vamos a hacer el llamado a que las personas se pongan, sea... Una pañoleta negra, una bufanda negra, un poloche negro, una blusa negra. Algo que identifique, que se solidariza con las personas que no tenemos casa. Desde el Seibo, República Dominicana, para leer Contacto Sur, yo Meilia Estacio. Bueno, y desde Aler satelital nos sumamos a esta campaña de Radio Seibo y las comunidades de los sin techos que han iniciado esta campaña en favor de las familias y cuestionamos duramente la actitud de la empresa azucarera central romana por cometer esta injusticia con personas que no tienen una vivienda y que no tienen tierra, así que estaremos muy atentos haciéndole seguimiento a estas luchas populares que se desarrollan en República Dominicana Soy Sandra Luz Cruz y aquí en Guayacocotla, Veracruz, México se escucha El Contacto Sur ú con Santa Euliaja más contacto sur Hola soy pierrina propato de radio comunitaria la ranchada y acá en la ciudad de Córdoba en Argentina se escucha el contacto sur Saludos desde santa Eulalia bubutenango yo soy simón Antonio y escuchamos contacto sur seguimos con más noticias en contacto sur en Venezuela denuncian que la escasez de medicamentos se agrava cada minuto. En las últimas horas, la Cámara Venezolana de Droguería, que agrupa a empresas distribuidoras de medicamentos, alertaron que la escasez de medicinas se agrava con el paso de los días. Vamos a obtener información de una historia que se registra en una, un poblado ubicado en la frontera, en San Cristóbal. Allí vamos con Ángel Moreno. Buenos días amigos de América Latina. El estado Táchira es una de las 24 entidades de Venezuela ubicada en la región de los Andes al suroeste del país. Su capital es la ciudad de San Cristóbal. Allí se encuentra ubicado uno de los centros asistenciales más concurridos no solo por los habitantes de esta entidad, sino también por las personas de otros estados de Venezuela. Hoy en día, este centro asistencial presenta un déficit de insumos médicos para atender a las necesidades de sus usuarios. Entre ellos, madres que están próximas o a punto de dar a luz. Recientemente, algunos trabajadores del hospital han declarado sobre la situación por la cual atraviesa este centro asistencial señalando que por la falta de insumos allí mueren bebés recién nacidos. Una doctora residente en el área de pediatría que no quiso dar su nombre ni ofrecer ningún tipo de declaraciones comentó que ellos ante esta situación no están autorizados para hablar al respecto por lo tanto pidan los familiares de las pacientes que dan a luz que sean ellos quienes relaten lo que sucede, algunas personas comentaron su situación en ese centro de salud indicando que les ha tocado buscar hasta por debajo de las piedras lo que piden los médicos e incluso una señora comentó la lamentable pérdida de su sobrino recién nacido, escuchemos Sofía Escalante, cuñado tiene ocho días de estar con su bebito y por lo menos anoche a la una de la mañana murió, al parecer se pasó una semana de nacer bueno pues los doctores dice que ellos hicieron todo lo posible y los medicamentos se le solucionó todo y se le buscó todo lo que ellos pedían en pues estamos esperando a mi hermana que le hicieron una cesárea de un embarazo tópico que perdió bebé hace dos días van a pedir el y todo lo, la anestesia y todo y le mandaron un viejo que no se consigue que hay que mandarlo a comprar en Cúcuta no dejan pasar hasta que nos den aquí el informe ya han pedido muchas cosas que ya no estamos cortos Aguilera Evo tres días ya le hicieron su salio. le salió bien gracias todo bien está bien de salud estamos esperando que den de alta mi esposa tenía que darla de alta ayer pero no la dieron ayer porque la hicieron levantar y no podía y le dio dolor en el cuello y se manejaba cada vez que se levantaba todo lo de los implementos desde bata del doctor hasta la mínima aguja tarde bastante buscándolo porque no se conseguía en ningún lado más que todo lo que eran la, las anestesia y las agujas que son más difíciles de conseguir actualmente en esa institución la de salud pública de 10 pisos no está en buenas condiciones, pues la mayoría de sus ascensores están fuera de servicio, lo que dificulta el movimiento de pacientes, médicos y ciudadanos dentro del hospital, al igual que los quirófanos de este centro médico, los cuales muchas veces están contaminados generando retraso en los pacientes que están para espera de ser intervenidos quirúrgicamente. Por su parte, ninguna de las autoridades competentes han dado declaraciones a los medios de comunicación sobre esta o cualquier otra situación que viven los usuarios del Hospital Central de San Cristóbal. Desde Táchira, Venezuela, para leer Contacto Sur, Ángel Moreno. Vamos a El Salvador, allí organizaciones sociales que conforman la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia exigen que se investigue el Partido Arena por el desvío de los fondos donados por el gobierno de Taiwán para las víctimas de los terremotos del 2001. Vamos con Crisia Girón, de Radio La Clave. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser arena. Que no, nosotros nunca hemos dicho que el dinero no llegó al partido, sino sea, nosotros siempre hemos dicho de que los 10 mil, esos 10 millones de dólares llegaron a, a la cuenta de Arena después de de lo que ya se ha conocido yo no le puedo decir si las personas que en ese momento manejaban el partido sabían cuál era el origen inicial de los 10 millones pero nunca hemos dicho de que de que de que ese dinero no llegó ahí inclusive el presidente flores lo dijo también en su momento verdad porque es a donde fue a parar cordémonos que era es y sigue siendo la costumbre cuando hay eventos políticos que unos países ayudan a otros en mi opinión el dinero venía para el partido no creo que venía para las el presidente del cohena jorrge velado, el fundador del partido Arena Roberto Ávila y el ex presidente de la República Alfredo Cristiani admitieron durante el funeral del ex presidente Francisco Flores que el dinero donado por Taichung para las víctimas de los terremotos del 2001 fueron a parar a las arcas de este partido. Luego de las declaraciones del hijo del ex presidente Francisco Flores, Juan Marcos Flores, señala como los principales destinatarios a los miembros del partido Arena Ante esto, las organizaciones que conforman la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia exigen a la Fiscalía General de la República que investigue de oficio a las personas señaladas como posibles destinatarios de los fondos provenientes de Taiwán. Así lo expresaron Margarita Posada y Leonel Herrera. Porque no puede quedarse a oídos sordos una denuncia de esta naturaleza. Estamos cansados de que la justicia no opere igual cuando se habla de personajes vinculados al poder económico del país ¿por qué? si ese dinero venía para el partido Arena lo tuvieron que triangular a Costa Rica y lavarlo para luego hacerlo llegar a las cuentas del Coena si venía para ellos no era necesario lavarlo un fundador de Arena el señor Ávila eh, hermano del diputado Rodrigo Ávila Sale diciendo que bueno, que siempre fue así. Es decir, miren, el, el, el escaro llega a tal extremo que el partido Arena reconoce que que siempre ha financiado sus campañas electorales así. Pues resulta que hemos tenido gobiernos que desde ese punto de vista son ilegítimos, además de por otras cosas, ¿verdad? Por las políticas impopulares que han implementado, etcétera, etcétera. Resulta que también son ilegítimos porque financiaron sus campañas electorales con dineros ilícitos o dineros que eran fondos públicos, es decir, habría que hacer una profunda investigación sobre el Partido Arena. Asimismo exigieron al Tribunal Supremo Electoral que proceda a la desinscripción de este partido. que Sino que efectivamente hay que revisar todas las violaciones a las a las leyes que el Partido Arena ha cometido, eso en, en en principio porque puede sonar como a, como a un discurso político, que tiene una intencionalidad eh, meramente política, pero que no tiene ningún sustento legal. Por supuesto verdad que hay normativas en El Salvador que habrían sido incumplidas cuando el partido de utiliza dinero proveniente de peculado, proveniente de lavado para financiar sus campañas ele electorales. Las organizaciones de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia piden también que el sistema de justicia aplique todo el peso de la ley a los supuestos destinatarios. Además, respaldaron las acciones legales impulsadas por la parte querellante que continúa con la acción civil de este caso. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave para Aler Contacto Sur, les informó Crisio Girón. Y al cierre se ha conocido que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lanzamiento de un plan para financiar la paz en Colombia de inicialmente unos 450 millones de dólares al recibir en la Casa Blanca al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Barack Obama anunció el nuevo plan de paz Colombia. Un acuerdo bilateral entre ambos países para que solicitar al Congreso unos 450 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2017, una cifra superior a los 296 millones otorgados este año. Este anuncio se hace en medio de alertas de las organizaciones de derechos humanos que han criticado la implementación del Plan Colombia, que hace poco cumplió 15 años, y han criticado que esto ha generado eh, escenarios para la violación de derechos humanos. Se acepta que debe haber un apoyo, una cooperación internacional, mas no una intervención de carácter militar en Colombia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo desde nuestro mundo.